Hola, Evangelina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, e acá, un poco indignada. Sí, algo, algo me enteré, no estuve escuchando el programa, pero algo supe de las palabras、eh, del intendente respecto a la organización nuestra. ¿Cómo nos denominó? Claro, sí, sí, sí. Que bueno, este, es, hay que decirlo, lo que no se nombra se invisibiliza. Sí, por supuesto, y además, digamos,、eh, es una. Una identidad que ya tendría que tener él muy presente después、eh, de todos los reclamos que venimos llevando adelante como colectiva l g b t q Y es una comunidad, digamos, que, que llegó para quedarse. Así que, este, bueno, va a tener que aprender muy bien las siglas y los significados y que representa, digamos, a una comunidad, identidad sexual diversa, digamos, no solamente a, a los gays. Así es. Bueno,、eh, ustedes tuvieron una reunión, si no me equivoco, ¿fue el lunes o martes? Exactamente,、eh, martes, sí, m a r t e s ¿Tienen novedades con respecto? Sí,、eh, la verdad es que fue una reunión muy positiva.、Eh, allí estuvo el intendente f u l q u e、eh, s estuvo también representantes de、eh, la Secretaría de Derechos Humanos del municipio, o sea que la subsecretaría es la autoridad de aplicación. Eh, entonces estuvo、eh, Ariel Sarrikovet y Ladis c o f r é También、eh, hubo representantes de la CTA y bueno, de la colectiva nuestra l g b t q、eh, Lo positivo fue、eh, que, digamos, nuestro plan de lucha llevado adelante en todo este tiempo a través de bueno, marchas, mateadas, cinebate, d el petitorio presentado,、eh, fue realmente,、eh, tuvo un resultado. Eh, muy muy positivo porque en esta reunión pudimos、eh, llevarnos el compromiso de parte del intendente que、eh, en agosto entrarían dos c o m p a ñ e r a s trans、eh, que ya concursaron y para septiembre、eh, se abrirá un nuevo concurso donde habría un nuevo、eh, cupo ahí laboral este, y se comprometieron a que、eh, el primero entraría en la Secretaría de Derechos Humanos y el otro en. Secretaría de Empleo. El, el tercero todavía no se sabe dónde entraría、eh, y esto sería como la primer a conquista.、Eh, también nos llevamos el compromiso de que se aplique el artículo seis de, de la ordenanza、eh, del cupo trans, 7842, que implica, digamos, de programas de concientización,、eh, bueno, todo lo que respecta a la capacitación y promoción, digamos, de la diversidad. Eso fue muy importante.、Eh, Después quedó, digamos, pendiente,、eh, y vamos a dar la discusión más adelante, por、eh, tres puestos más, porque hay, digamos,、eh, una interpretación con respecto al artículo 1 de la ordenanza,、eh, que es la base sobre la cual se、eh, tiene en cuenta el 1%、eh, de los que van a entrar como población trans dentro del municipio. En el artículo 1 habla de planta de trabajadores y trabajadoras estatales, no especificando si la misma es、eh, permanente o transitoria. Entonces, ahí vamos a dar un debate porque ellos nos hablan sobre la base de 300 personas, que serían las de planta permanente. Entonces, solamente entrarían estas tres que se comprometieron en un principio. Por lo cual,、eh, tenemos que dar la discusión por los siguientes tres. ampliando que、eh, se tenga en cuenta la planta de su totalidad, ¿no es cierto? Alrededor de 600, o, sea que, o 700, eso、eh, tenemos que a, hacer una investigación y ver, digamos, cuántos lugares más、eh, serían los siguientes a, a, a incorporar. Bien, este, ¿ya se sabe a qué área van a ingresar estas、eh, compañeras? Los dos, los dos、sí. primeros en Secretaría de Derechos Humanos del Municipio.、Sí. Eh, de, perdón, un, de, de los dos primeros, uno entraría en Secretaría de Derechos Humanos del Municipio y el otro en Secretaría de Empleo.、Uh -huh. Y el tercero, que se, esto sería en agosto,、eh, se comprometieron dos en agosto y uno en septiembre. Y el tercero en septiembre todavía no sabemos muy bien en qué, en qué área. Bien, ustedes resaltaban que era importante que no. No tengan, digamos, un, un trabajo que manden directamente a la calle, ¿no? Claro, la verdad es que eso fue、eh, un alivio para nosotros porque también es, es una población que、eh, es excluida, discriminada y que justamente todos los trabajos que pueden conseguir eh, están eh, relacionados a la calle, al trabajo en la calle. Y sería como paradójico, digamos, eh, eh, y estigmatizando más a esta población,、eh, mandándolos a, a laburar de nuevo la calle. Entonces, esto la verdad que sí ha sido una conquista que no, que no estén en la calle. Y además, expuestos a, a una población que todavía, digamos, tiene mucho que aprender con respecto a, a esta población que va a seguir siendo discriminada, porque. Que la ley los incorpore no, no significa, digamos, el cambio social inmediato.、Claro. Eh, pero bueno,、eh, hay, hay un compromiso de que se v a a llevar adelante capacitaciones、eh, respecto a la diversidad sexual、eh, en todos los ámbitos del, del mundo laboral, y esto es una de las funciones que a, figura en el artículo 6 de la autoridad de aplicación. Que, que, bueno, que es la, la subsecretaría de Derechos Humanos de Viva Municipio. ¿no? Bien, entonces esa sería como otra conquista más, además Exacto, de que consigan、sí. un, un trabajo que dignifique. ¿Cuál era el argumento, Evangelina, que tenían para mandarlo? Inspectores de Tránsito en un momento lo s habían pensado, ¿no? Claro, no, no hubo argumento. No, que, que hubo un espacio ahí、ah. y este, bueno, se abrió capacitación y concursos ahí y bueno, estaba la posibilidad de que, de que entren en ese lugar. Eh, digamos, no lo, no lo interpreté con mala fe, particularmente yo, digamos, pero bueno,、eh, hay, digamos, una lectura que se podría haber hecho previamente、eh, de, de, de tener estos cuidados porque、eh, no, no es algo, digamos, que se puede tomar ligeramente. Entonces, también. Tiene que haber equipos que estén pensando en la planificación de, de dónde entran、eh, los compañeros, porque también es, hay todo un trabajo de sensibilización y, y educativo que hay que hacer,、eh, porque no de la noche a la mañana, digamos,、eh, las compañeras y compañeros trans van a entrar a trabajar y, y van a ser tratados como todos los demás, eso lo sabemos, o sea, no somos hipócritas. Pero bueno, ya tener、eh, asegurado estos tres eh, eh, puestos laborales para nosotros, Es una conquista、eh, súper positiva y que una vez más, como digo siempre,、eh, deja evidenciado cómo la lucha de los movimientos sociales en la puja por, por, la, por los derechos、eh, es, es cómo se, se、eh, conquistan a través de digamos, estar en la calle luchando, ¿no es cierto? Así es. Eva, este, una pregunta. Si soy una persona trans y quiero acceder a este cupo, ¿cómo tengo que hacer? Hay、eh, un registro único de aspirantes,、uh -huh. el RUA,、eh, donde uno se puede ir a inscribir.、Eh, ahí en la Subsecretaría de, de Derechos Humanos, eh, eh, que queda en Álvaro Barros, cerca de, del cementerio, Álvaro Barros, de enfrente del Sierra Banti.、Eh, no recuerdo muy bien la, la altura.、Eh, y a partir de ahí, digamos,、eh, se establecen concursos. Que lo que también estamos luchando es que sea dentro de la población trans, digamos, y no sea abierto con el resto de los concursantes de, de la población que se quiera ingresar. Bien, en la subsecretaría de desarrollo es donde hay a t r a v é s d e r e v a n t i cerquita d e su m e n t e r i o Exacto, ahí. Ahí es donde se pueden escribir o anotar o tener información. Y、ah, sí, este. Tengo que llevar alguna constancia,、eh, algo que. No no, pregunta, por, sí. no, no, porque digamos、eh, lo que prevé、eh, la ley de identidad de género es justamente、eh, la autopercepción、eh, de la identidad. Entonces, digamos, no hace falta、eh, ningún tipo de, de nada ¿sí? que justifique tu identidad como vos te sentís. O sea que eso ya es una ventaja también. Bien, es、uh, importante. En planilla de i n s c r i p c i ó n deben haber tenido que reformularla porque muchas te ponen M o F, ¿viste? Enseguida. Claro, <risa> <¿Qué van>? no, <risa> creo que eso estaban, estaban、eh, viendo cómo lo ponían. Creo que iban a poner、eh, sexo autopercibido como, como tercera opción. Está muy bien, está muy bien. Bueno. Ahí estamos, ¿no? yo creo que eso, eso es un año importante, es un año que se van dando esto, ¿no? Mediante la lucha, conquistas. Sí, totalmente, y, y bueno, implica también poner en jaque todos los esquemas de percepción de la sociedad respecto a esta población estigmatizada, ¿no? Porque a la cual no conocen realmente,、eh, y bueno, quedó evidenciado que, que、eh, tampoco el intendente.、Eh, por eso. Este, bueno,、eh, es importante también esto que remarcaba,、eh, el tema de la capacitación y la promoción, que también desde nuestra este, a, organización eh, estamos eh, capacitándonos nosotros para poder también salir afuera y, y dar las capacitaciones, porque nos parece reimportante, digamos, a, a nivel social eh, poder, poder eh, dar las herramientas educativas que permitan, digamos, sacar este estigma. ¿no? De, de, de la población nuestra.、Eh, y bueno, y, y remarcar que, que justamente esto no solamente se trata de, de una conquista de, de un puesto de, de laburo, de, sino que es una reparación de derechos.、Eh, es decir, en、sí. términos de derechos humanos,、eh, el Estado tiene que hacerse cargo, digamos,、eh, porque hay, hay algo en la falla del sistema. Eh, en el cual digamos, tiene que hacer una reparación con respecto a lo que históricamente sufre esta población, digamos, porque eh, eh, no es algo、eh, digamos, que, que sucede solamente acá, sino que sucede en, en, en todo el mundo, sucede en, en todos los planos sociales que son discriminados y, y que el Estado se haga cargo.、Eh, Bueno, implica esta reparación, ¿no es cierto? Así es, una población que tiene como esperanza de vida los 35, 40 los años. Sí, exactamente, exactamente. Por eso tampoco nosotros la, la espera de los tiempos burocráticos para nosotros o s i m estamos atrás corriendo justamente por eso, porque no es lo mismo para cualquier otra persona. No, y además este, las compañeras que ejercen el, el trabajo en calle. Eh, lo hacen también en condiciones, no sé, compañeras con neumonía que van a trabajar igual. Exactamente. Porque si no,、sí. no hay plata. Sí, sí, sí, eso, eso es así. Y, y bueno, y estamos luchando para que、eh, la historia se revierta o por lo menos、eh, un granito de arena、eh, en, este, en este proceso histórico. Así es, y bueno, este, no, no están solas,、eh, tienen además acompañamiento de, de otras organizaciones hermanas. Sí, ¿no? la verdad que en todo ese t tiempo de lucha、eh, es un orgullo sentir、eh, el apoyo y no solo el apoyo sino como、eh, parte de la lucha ya son compañeras de mujeres organizadas de la comarca, bueno,、eh, la CTA y ATE también y, y siempre.、Eh, están a disposición y, y además es una lucha en conjunto que, que muchas veces, si bien nosotros、eh, no, la llevamos en, en carne por ser parte de la población,、eh, nos sentimos muy acompañados por el resto de las organizaciones de acá de Viernes.